Bueno, mira, en realidad a partir de la subsecretaría estamos llevando adelante unas cuantas acciones con respecto a la regularización de los hogares para、eh, adultos mayores. Y nos parecía que esta comunicación era importante para aquellos familiares que deban internar a sus abuelos o, o ponerlos a cuidado de las personas, de otras personas, que bueno, cuando vayan a un establecimiento se fijen al menos si tienen habilitación provincial, que eso les asegura. Eh, tener una, una calidad de atención a, a sus necesidades. Nosotros llevamos acá en la subsecretaría el registro de aquellos de establecimientos que están habilitados porque vienen a hacer el trámite acá y entonces, bueno, tenemos ese registro de, de toda la provincia. Pero en los últimos años, hace unos cuantos años ya, esta parte, Eh, han este,、eh, aparecido establecimientos que no están habilitados. O sea, hay personas que disponen de sus viviendas y entonces empiezan a cuidar abuelos y se transforman en una especie de hogar e s para abuelos sin tener habilitación este, de ningún tipo. Eh, nosotros estamos trabajando、eh, con los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires para trabajar conjuntamente, porque son justamente los municipios los que conocen la realidad de su, de su territorio y entonces saben si hay alguno, algún, alguno de estos establecimientos que, que tenemos que ir nosotros a ver y a fiscalizar posteriormente. Eh, además, eh, a partir de este trabajo surgen también proyectos de ley en la legislatura, ha habido varios en estos tiempos. Eh, y al, finalmente pudimos、eh, lograr que se sancionara una ley en abril de este año y estamos en proceso de, de reglamentarla. No solamente la reglamentamos nosotros, sino también otros organismos que intervienen en ella para, para poder hacer una reglamentación amplia y que puedan、eh, además categorizarse los, los establecimientos, porque hoy tenemos una sola categoría y realmente encuadrar en esa categoría es muy difícil para las necesidades que hoy existen. La verdad que para nosotros es muy importante eso, porque me parece que、eh, hay, tenemos que ofrecer a las familias y a los abuelos. Eh, distintas categorías de establecimientos porque no todos los abuelos son,、eh, no son autoválidos hay muchos que son autoválidos y lo único que necesitan es un hogar de contención para pasar sus días y, y, bueno, y, y establecer、eh, vínculos con la sociedad así que、eh, en esa reglamentación es que no, nos vamos a basar para hacer distintas categorías y pueden encuadrarse todos aquellos que así lo necesiten Bien, cuando ustedes salen a, a inspeccionar los establecimientos que se inscriben en la provincia, ¿cuáles serían las cosas básicas que, inclusive si usted las tiene presente ahora y las quiere comentar, sería hasta de utilidad para que el familiar o, o el propio abuelo, si es que busca un lugar donde está, ¿qué cosas tiene que fijarse? Sí,、eh, primero que nada, eh, eh, digo, nosotros decimos que se fijen si están habilitados, porque si están habilitados por nosotros, es que culminaron con todas las condiciones que nosotros les pedimos. Eh, y, y las condiciones son, en, en, en lo que a nosotros nos compete es la, la, las cuestiones edilicias y el recurso humano que se necesita para、eh, llevar adelante un establecimiento de este tipo. Por el momento, como hay un solo, un solo tipo de establecimiento, se necesita un director médico, enfermeras, una enfermera cada tres camas,、eh, m un c a a m s u office de enfermería. En, en lo que refiere a una, un, un lugar donde derivar los abuelos que、si、necesitan una, una emergencia médica, Eh, y en cuanto ediliciamente, lo que hay que fijarse más que nada, yo diría, es que el tipo de calefacción que tienen, que los pisos no sean de madera porque son peligrosos y tienen tufas,、eh, en fin,、eh, un, una serie de cosas que hacen a la seguridad de los abuelos, que no haya eh, eh, eh, puertas que se cierren a la noche, que queden los abuelos solos, que haya personal que los cuide de noche. Eh, bueno, son muchas las condiciones. En este momento no tengo adelante ni todo la, la, lo, que piden, lo que se pide. Pero bueno,、eh, las escaleras, si hay escaleras y、si、son de dos pisos, que la,、eh, arriba estén los abuelos con a u t o v a l i m i e n t o Bueno... Ese tipo de, de cosas en general t e puedo decir、eh, ahora. Pero si tienen la habilitación provincial, que se queden tranquilos, que esta le estamos dando la seguridad sanitaria、eh, para que los abuelos estén bien atendidos. Cuando se, se reglamente la nueva legislación, ¿pueden llegar a estar incluidas? Y, y hoy, ¿tienen alguna posibilidad de estar inscritas y reconocidas por la provincia, esas casas que se dedican a recibir abuelos? En realidad hoy no, no están en condiciones de estar incluidas porque la reglamentación es muy dura, pero en, la, en, esta, en esta reglamentación que estamos haciendo pienso que vamos a encontrar este, una figura para que estas casa s habitaciones puedan estar acorde a las necesidades de, de determinado tipo de personas de tercera edad, por supuesto, ¿no es cierto? De acuerdo a, a, a, a la, a la auto, al autovalimiento del abuelo, es sobre todo eso en lo que nos vamos a basar. Este, qué, qué necesidades va a tener el abuelo en ese hogar para que pueda estar acogido en estas casas, que a lo mejor las podemos ir adecuando de a poco y darle tiempo a las personas que están con esta, el, con esta voluntad de hacerlo para que se adecúen a las normas. No sé si fui clara en la... la、eh, en, en este, en, en estos tiempos,、eh, hay muchas personas que han venido a, a, a querer habilitar、eh, algunas, este, algunos establecimientos. Nosotros tomamos el pedido. Pero el hecho de haberlo tomado nos ha también este, traído algunas dificultades. Porque hay veces que esas personas piensan que el haber empezado el trámite significa que ya está eh, eh, habilitado, o por lo menos así lo muestran en la sociedad. Y eso es lo que nos ha traído algunos inconvenientes, porque en realidad iniciar el trámite no significa que ya e s t á habilitado. Iniciar el trámite significa venir a ver qué es lo que falta, qué es lo que necesitan para la habilitación total. Cuando nosotros vamos a fiscalizar a partir del, del inicio del trámite, nos encontramos que está funcionando el hogar y ahí se nos producen la, la, las dificultades. Porque en realidad también nos encontramos con abuelos que están、eh, internados, a veces también eh, eh, los municipios, lo, lo, con, por la necesidad que hay, lo, los, este, los que internan en esos hogares, este, eh, eh, el tema es después evacuarlos y llevarlos a otros lugares si no tenemos muchos lugares. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener, que cuando los llevemos veamos que están habilitados, porque si no después es, es, es bastante difícil la evacuación. Digamos, la evacuación e l traslado, porque los tenemos que trasladar a lugares lejos de sus hogares, lejos de, de su lugar de, de origen. Entonces, al abuelo se le produce también un. un... Un dolor este, que no queremos este, provocar. Porque en、sí. realidad podría decirse que、eh, hay en muchos municipios deficiencia de lugares、claro. habilitados y confortables, y que,、eh, por ejemplo,、eh, un organismo como es el PAMI a nivel nacional, digamos, pensando en los distritos、sí. de la provincia, no tiene muchos geriátricos tampoco habilitados, quizá porque también reclama una serie de requisitos, ¿no? Claro, sí, el PAMI también hace contratos eh, con. Eh, Establecimientos privados y sí, por supuesto, exige la habilitación. Hay veces que, que, que si el hogar está bien, está, ellos ven que, que, están, que tiene las condiciones dadas sanitariamente por ahí,、eh, también hacen al, algún alojamiento provisorio hasta que terminen la habilitación. Eso también ha sucedido, pero por supuesto que está la mirada del PAM y la mirada nuestra para que estos abuelos estén cuidados. ¿Por q u e faltan detalles nada más que hacen a, a la terminalidad? ¿No es cierto? Pero bueno, esto también sucede. Y tener razón, ¿no? hay, hay pocos establecimientos. También hay que, hay que ver. Que la, la, el crecimiento demográfico de, de, de todos los países en general, no solamente de Argentina, hace que el c r e c i m i e n t o sea no, no demasiado, pero sí sea h prolongado、eh, en, en edad las personas.、Eh, nosotros llegamos a 70, 80 años y en el interior aún más. Los abuelos、eh, viven mucho tiempo, a lo mejor la calidad de vida es distinta y viven mucho tiempo. Este, las sociedades han salido, las familias han salido a trabajar, los abuelos no, ya no, no, no es, tienen que estar en, la, en las casas. No tienen lugar o no tienen tiempo para cuidarlos, no tienen gente que les puedan cuidar y los derivan, entonces ya se ha creado esta necesidad. Por eso tenemos que ir legislando y eh, viendo eh, también de crear nuevos establecimientos y estas,、eh, esta legislación nueva que se adapte a las necesidades de la, de la sociedad. En general, la provincia no tiene establecimientos de este tipo, ¿no?、Eh, no, nosotros tenemos neuropsiquiátricos, neuropsiquiátricos, que no son hogares geriátricos,、eh, los geriátricos en general son los municipales. Eh, y nosotros tenemos uno, uno o dos establecimientos que son provinciales. Así que, bueno,、eh, pero sí los, los municipios. Los municipios tienen en general este, establecimientos geriátricos y eso este, da bastante respuesta. Pero bueno,、eh, la necesidad es mucha y tenemos que trabajar este, para solucionar ese tema. Bien, bueno, vamos a suponer que hay gente del centro de la provincia de Buenos Aires que está interesada en averiguar cómo se hace para habilitar. ¿Cuál sería el paso inicial, doctora? Eh, primero que nada tiene que ir a hacer una habilitación comercial en los municipios eh, para, eh, para establecerse como, como comercio, porque esto es una, una, una, un establecimiento privado. Y después llamar a ese teléfono que yo te doy, que, que me llamaste recién, o al, o al que mandó la zona sanitaria, para averiguar cuáles son las condiciones. Y entonces iniciar un, un, un expediente. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, es,、eh, estamos haciendo desde hace unos meses, bastantes meses, por, Ya、cumpliendo con la ley aunque aunque la ley、eh, es posterior、eh, nosotros estamos haciendo un curso de capacitación de inspectores municipales que adhirieron por convenio con, con, con acta acuerdo en realidad con el, con el ministerio de salud para、eh, que los inspectores nos acompañen en esta tarea de la, las habilitaciones y de las fiscalizaciones posteriores Porque son los que están cerca, más cerca, y bueno, pero de todas maneras tenemos que capacitar porque son distintas las habilitaciones que ellos hacen a las nuestras. Así que estamos trabajando, ya hemos terminado en estos días el segundo curso para los municipios de, de, de distintos municipios, ya terminamos con la zona 1 que es Bahía Blanca, y vamos a seguir con otro tercer curso para que estén capacitados los inspectores para poder. Eh, habilitar. Lo, nuestra intención es que le, el trámite se inicie en los municipios y después ya cuando está el expediente completo recién venga al, al, al Ministerio de Salud para terminar el trámite. Por el momento lo estamos haciendo como hasta ahora, que es iniciar el trámite comercial en el municipio y después tienen que venir acá a la plata. Realmente es, un, es engorroso venir acá, por eso es que queremos descentralizarlo y hacerlo a, tra a través de los municipios, terminar allá. Y ya capacitados los inspectores,、eh, nosotros los acompañamos en algunas cuestiones que son particulares y después para la terminalidad tenemos nosotros la habilitación. Porque es muy largo todo esto. En el centro de la provincia de Buenos Aires hay municipios que se han adherido para capacitar inspectores. Mira, no tengo el listado en este momento de, la, de los municipios. En la zona 1, que es la zona de Bahía Blanca, de la zona sanitaria, se、eh, capacitaron de los 15 municipios, creo que todos vinieron,、eh, hicieron el curso. Porque además el curso que hacemos es a distancia. Hacemos uno primero presencial, el primer, el, el primer, la primer clase, digamos, que es donde... Nosotros llevamos gente de derechos humanos de nación que le da una mirada, derechos humanos en tercera edad, ¿no? que le da una mirada distinta para tomar conciencia de lo que es el abuelo, de cómo lo tenemos que tratar, y después hacemos a distancia, por vía web, una, una, sala, una, una aula virtual que tenemos en la s e c r e t a r í a de Capacitación, este, y a través de ellos se van capacitando y después hacemos nosotros la entrega de certificados y el acto final. Eh, hicimos ahí y después,、eh, como había muchos pedidos ya, nosotros estábamos trabajando en otros municipios ya de antes.、Eh, por ejemplo, te puedo decir, Pergamino es uno de los municipios que estuvo trabajando fuertemente con nosotros.、Eh, Almirante Brown, Verazategui, bueno, grandes municipios, Ensenada, Berizo.、Eh, este, bueno, ahora no, no, no recuerdo otros,、eh, no tengo en mente todos los. los, los Municipios, eh, para esos municipios los hicimos no por zonas sanitarias, sino este, juntando varios, que creo que eran como 15 también, que ya lo terminaron. Así que vamos a seguir con esto y lo vamos a, a terminar, porque para, además、eh, en la reglamentación de la ley, nosotros creo que, como dice ahí la cogestión municipal, vamos a incluir un punto que diga que los inspectores tienen que ser capacitados con nosotros porque este, los necesitamos para esta tarea. ¿no? ¿Usted continuará en esta área o cuál es el proyecto? Eh, bueno, en realidad el 10 de diciembre terminamos todos. Este, de todas maneras creo que el Ministro de Salud、eh, continúa su gestión. Esperemos que sea así, todos queremos que sea así porque en realidad el doctor Alejandro c o l l o ha llevado adelante una gestión impecable y bueno, hay algunas cosas que, que habría que terminar y la gestión de él sería muy buena que, que continuara por cuatro años más. Nosotros somos funcionarios políticos y él decidirá si, si necesita nuevamente o no, así que yo no te puedo dar ninguna respuesta en ese sentido.